Sí, ayer en la mañana, eh, ante la presencia de gas, algunos empleados, presencia de olor a gas, este, llamaron a Camusi, Camusi vino, hizo una revisión de todo el sistema de calefacción y encontraron una fuga en uno de los caños de alimentación de la caldera de calefacción, así que procedió a, presentar, a cerrar la llave y a presentar el ingreso eh, principal hasta que se solucione el problema uh -huh. eh, se está trabajando me imagino ya ahora en lo que tiene que ver con la reparación de inconvenientes sí, tiene que venir un gasista matriculado que es la normativa existente a nivel nacional eh, ya vino ayer un primer eh, gasista, dejó su opinión retiraron toda la documentación necesaria, ahora al mediodía está llegando está um, asistiendo un segundo gasista para hacer las tareas que son necesarias uh -huh. calcula que ya por la tarde se resuelve este inconveniente? no, no creo no creo porque si, si es uno de los caños principales seguramente va a tener que desmontar parte del sistema uh -huh. ¿cuántos días calcula que van a eh, demorar para uh, que, que se restablezca el servicio? No, pues, yo no tengo habilidad ni, ni conocimiento para saber pero Supongo que eh, probablemente el lunes esté recuperado el sistema. Uh -huh. Mientras tanto se sigue trabajando con normalidad. Pregunto porque hay algunas oficinas donde vemos que hay no. aires acondicionados, no, las, las oficinas que tienen aire acondicionado frío calor o que tienen otro tipo de calefacción uh -huh. están funcionando y las otras el personal se retiró. Uh -huh. eh, lo mismo va a ocurrir para el viernes hasta que se resuelva el problema. Exacto, lo mismo uh -huh. va a ocurrir. Recién conversábamos, me decía que no han retirado el medidor, porque no, no, es la información absoluto. que nos llegó. No, no, no, en absoluto. El medidor está colocado, eh, tiene un precinto nada más, eh, la llave, y bueno, estamos trabajando para que se recupere lo más rápido posible el sistema de calefacción para que todo vuelva a la normalidad. ¿Tiene registrado cuáles oficinas no están funcionando o cuántas son por lo menos? Eh, cuatro oficinas, son las únicas que no están funcionando en este momento. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, que tengan un buen día.